Y punto FM y aquí en principio un miércoles más, Fernore ya. Sabes que puedes colaborar con nosotros en directo gritando a un nuevo 762913 nuevo hueito. Y hoy tenemos a un convidado que ya es Antiparicio, que va a charlarnos los cursos de Aragonés, que Ufre no hará. Y también tenemos a nuestro colaborador sobre, el, sobre el Luengas. Get up the land una crónica de lo que este cabo de semana, se factió en Navarra en la fiesta de Asicastolas, que se diz Navarrañoña. Que También si nos vaga tenemos una la gambaleta por otros puestos del mundo, está representando todas bellas en <música> También tenemos un email que es sendo.oreya.gmail.com y una página web que es Nos Pasamos con una mica de mosiqueta y principiamos ¡Sí, on the pavement. Now the new. To get back to work and sweat some more But some will think and we'll get out the all It's no good for man the working working cages Hit the town, he keeps his wages, He's your friend, your friend But if you know you I get your friend, your friend But if you know it's not getting it anywhere Don't you ever stop, I'm not enough to start Take your car out of that care Don't you ever stop, a enough to start Get your car out of that care Call them up, fire an angel Came to the ticket at the 7-11 The What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? Luther king and the half a went to the box to kick on the game. But they was murdered by the other team. He went off the win. 15 mil, you can be king. You can be full. You'll be given the same reward. Socrates, a milk house, can cook so, with the same way through the kitchen. Plato, the Greek, a. Pepear leyendo un, una breve crónica de una manifestación que se ha pasado cabo de semana en Galicia, en esencia de Aluenga Galega. Multitudinaria manifestación en Galicia a favor de Aluenga. A convocatoria correspondió en primerías a la asociación normalizadora Queremos Galego, vinculada al autonomista y reformista Venega, y se extendió, mientras hasta que semanas, a centenares de colectivos, sindicatos, asociaciones, partidos y entidades de toda mena, con excepción de efectuados en el ámbito del Partido Popular. a cucha independentista se manifestou xunto a xuntos normalizados con un discurso propio diferenciado das fuerzas institucionalistas. Tal e como lleve sucediu lo pasado 17 de maio, a prespuesta popular estió de moitas milentas de personas, dos 50.000, refusando a política lingüística da xunta da Galiza, en más do PP, por o xido carácter galegófobo e españolizador. Como en outras ocasións, a independentista e os xuntos da fala galega non vinculados con as fuerzas institucionales formou nun bloque compacto e numeroso que en un puesto diferente ao propuesto por a mesa normalizadora lingüística e ONG, promotor da marcha principal, a que participou na outras forzas como Izquierda Unida ou PSOE. Entre que autonomismo reclamaba o dito vivir en galego, a marcha alternativa ou crítica, demarca o carácter soberanista e de cucha, se manifestou contra o delingüismo e reivindicou a hexemonía social do galego e o monolingüismo social en galego, anti masa danidade lingüística galego-luso-brasileña. Se echaron sus consignas contra la imposición de español, que mete a Galego en una situación de extremo riesgo de desaparición, según que se han reconocido entidades supranacionales como a UNESCO. Las políticas de inmersión en Galego y el religamiento con el ámbito internacional usofono estuaron las propuestas de bloque crítico, aunque se viadivieron numerosas, numerosos colectivos culturales y normalizados locales, redoladas y nacionales, ante de contar con el referente político del independentismo y otras fuerzas soberanistas de Cucha. Si sí, en Galicia se ceba esto, en, en Navarra, en, en Laval, la bala sacana, se, se a una Afarradoñez. Para quien cada uno lo sepa, una Afarradoñez, que es en Navarra caminando, llega a gran fiesta a las Icastolas de Navarra. Y una troba de una trova dañal con el objetivo de quitar dineros a las necesidades económicas y de infraestructuras de las Icastolas. Según te citas necesidad, se sliche a la Icastola que organiza cada edición. Don os visitantes, falla una acusa por un circuito en la localidad donde se trova la Aicastola organizadera. Este año, a organizadera es tío Aicastola Andramari de Echarre Aranaz, Navalda Sacana. A la presentaba Pello Urcelay, vicepresidente de Aicastola. Aicastola Andramari lle chicota, como los lugares doye clavada. Le en este mundo globalizado, también lle chicot. Pero no por esto nos sentimos chicos, sino capaces de concalar grandes retos. Por eso el eslogan que hemos traído a esta edición Dona Farroñez y de Chiquiat Handy, que dice que los chicos también llegarán, chicos en número y medios, pero gran en ilusión y proyectos. A 29 edición don Farroñez ha guardado los primeros participantes con Fredor, a las 9 de o el termómetro llegan 0 graus Pero en un día como este, Lorache también quería irse a orinar, a que acucutó el sol y regalo la rosada que amagaba la tasca verde nos polios pasajes de la sacana. Los lugares de Arbizu, Arrazu y la Kuncha irán es por un circuito de 9 kilómetros y medio tres estalla un de embas, plenas de actividad, música y prouquesí de chen, bellas cien personas que se llarroclón plegadas de arreo de Escalería. Pero también en trobemos aragoneses con catalans, occitanos, bretons u galeses, disando platero que cuando chuntamos juntamos los chicot también llegarán. Un representante de la Asociación Cultural Nogará, entidad anfitriona de una farraones en Aragón, leyó lo manifiesto en aragonés. Cal destacar a gran presencia de aragoneses y aragonesas en esta edición, y a las actuaciones de acoya de rock mayacán y os gaités de Profes Pro. El objetivo de este año ya es la financiación de un nuevo edificio de 430 alumnos de Castola, Andramari de Charre Aranaz, que recuye alumnos de este lugar y de otros de Abaldasacana. celebrando este ñes, Hemos que esto demostrar que os chicos podemos estar gran si trabajamos juntos de buen implaz, de defender el idioma nuestro. Por esto, hoy podemos afirmar que hemos puesto ficar a nuestra euskera no en el primer plano del mundo, resaltó lo presidente Landra Marí Castola, pues de impuesta a agradecer o trabajo feito estos días por representantes de las luengas aragonesa, catalana, bretona, galesa y occitana, que remató no viernes librando lo manifiesto Chiquia Handi. Un texto que pone de manifiesto o suyo compromiso con las lenguas minoritarias. Y ahora tosimos a leyero o manifiesto que lleve la declaración Chicos pero Grans. Declaramos que, afortunadamente, Europa y plurilingüe. Las luengas son un bien cultural y eso aporta diversidad y ricura a los pueblos europeos. Las luengas son al acetas todo es y a identidad de los pueblos y las personas. Reivindicamos. Otréedito de las lenguas minorizadas a estar respetadas. Odreito a hacer servir a nuestra lengua en todos los ámbitos de la sociedad. Odreito a disponer de ayuda para normalizar a nuestras luengas, más que más en el ámbito de la educación. Nos comprometemos a continuar trabajando por la normalización de las luengas, creyendo ligallos que nos chunten, porque a unión dentro a unión de entre los chicos, y es lo que nos fa grans. Relatos para Sallén. Basuiste Nombres ha titulado, o libro que recullo relatos ganadores y finalistas en Aragonés y Castellán, los cinquenes y seno concurso de relatos cortos para leer en tres minutos, Luis Los autores de relatos en Aragonés son Elena Gusano Galindo, Alberto Gracia Tren, César Viec Arbuez, Pedro Susín Saosa, Susi Antón Santamaría Loriente, Rafael Vidalleir Trecas, Lucilla López Marco, Mónica Liliana Barcos Díazquez, Y los beneficios derivados de la de venda de este libro irán destinados como beca de estudios to Colegio Pai Luis Espiral Camp, la ciudad del Alto, en Bolivia. Y por por primer, primera vegada, tenemos con nosotros a nuestro colaborador de Luengas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y nos va a presentar eh, bellas bellos breus de Luengas. Sí, por aquí tenemos bellas cosetas. Bueno, ahora como principio ya la puenda dar dos cursos aragonés, tal decir que tanto la Asociación Nogará, que de impuestos nos charlará más a fondo, sufrió sus dos cursos, también Oligallo de Fablans y Oconseguido de la Fabla Aragonesa en Huesca. Oligario de Fablans ofrece cursos de 60 horas en diferentes puestos y horarios. Tiene suya sede, que cala puntase en la carrera curso 112 principal Cucha, desde las 10 a la una y desde las 7 y calas nueve. O número de teléfono 976 23 12 99 y o suyo de mail caragoza@fablans.or. Después o consejo de la fábula ofrece cursos en busca. Cursos de 50 horas de octubre a abril, lunes y miércoles de 8 a 9. Lle o prelllle de 30 euros con los materiales incluidos. Calapuntarse en Avenida Os Danzantes 34, Baixo, en Huesca. Y o teléfono lle nueve siete cuatro veintitrés quince trece. O si o correo lle cfa arroba consello punto or. También. Eh, esta semana ha salido la nueva convocatoria del concurso de relatos Luis del Val y he convocado por el Consejo de Sallén de Gallego y he tamaños de 18 pañadas eh, Lucía lo estoy es segundo, la semana pasada eh, eh, Las obras han de estar feitas en castellano o en aragonés de tema libre, inéditas con una amplaria máxima de dos folios DIN A4 plan de enviar antido 27 de febrero, lo original y dos copias en un sobre trancao que tenga los datos del autor y que al enviarlo está o registro del Concello de Salín de Galligo. También tenemos por aquí que o pasado o cabo semana, o 17 de octubre, se desembolicó a Feria de Tradiciones en Monzón, que remató con un cuentacuentos taninos feito en aragonés. Cal dar la enhorabuena a la institución Ferial de Monzón por estas iniciativas. Eh, en Prodas Tradiciones pirinencas y en Pro también Tamiendalo en Aragonesa, no nomás con esta feria, sino también con la feria del libro aragonés que se está en Aviento. Ayer, también, otra noticia que tenemos, de que Concepción Ríos gana a primera edición del concurso Fotos que charran, y un concurso organizado por el Consejo de la Aragonesa, junto con la Asociación de Fotografía Osten Ostense a Foto, aunque... eh antimarca calidad estética de la foto, se valoraba también la presencia de lo enaragonesa. O título la foto ganadera estio moñacos. También, bueno, aparece o tema de siempre la lid de Luengas, eh se aprobó tramite con los votos a favor do PSOE Izquierda Ciudad Unida y tuntaragonesista, abstención do PAR y voto en contra do PP. Y curioso que o debate da lid de Luengas se centrese en la consideración do catalán uno como lengua propia de Aragón, una cosa que ya haye aclarado lo menos lingüísticamente, y no se centre en tacitil una de lenguas como yeda da eh que que reconoisca oficialidad das dos lenguas y que cumpla con a carta europea das lenguas minoritarias y con a declaración de dereitos lingüísticos da UNESCO. E tarrematar, pues en Breus se procederá a la creación de una nueva entidad que mire de treballar por la Aragonés, creyendo y fortaleciendo una comunidad interna, creyendo actividades internas. Eh, ¿Os interesados en este proyecto? Aunque eh, ya anuncio que se ferá una reunión a semana venien, eh, pueden conocer más enviando un email a majovenromero.com Pues agradecer que digas que esto colabora estañada con vosotros y que sigas por aquí a Ormino. A ver, ya. No más a dividir yo que frito weos míos que fes que antimás más los cursos que ha presentado tu compañer, vino uno más en Monzón que lo para la Asociación Cultural Navata. La presentación será o 30 de octubre en la aula 13 del centro Cédico de Monzón. Tenés un teléfono y si en tres hours que llevo 6 1 Y bueno, antes de, de continuar con con los compañeros con lo compañero de Nogará, pusimos a avisar con una canta. Esta mañana, sin previo aviso, la puerta fue dio. No ya dijeron ni una palabra. Yeah The boys get FM Radio Topo igual tenemos a un convidado que es el y que viene de la Fundación Cultural Nogara Hola, buenas tardes. Buenas, Santille, o coordinador de los cursos dragonés de Nogara. Sí, sí. ¿Que principian cuál? Eh, principian no, a primera semana de noviembre. Bueno, antes de todo, quiero ahora a todos muy todo a vuestra convidación, si se puede decir eso, para estar aquí, que ya es la primera vez que en esta radio. Muchas sí. gracias a tú porque ah, er, en el 2001, pero digo que es la primera vez que sentí a yo a chencharrar a bueno, la radio. Tendrá vez cuanto ha plebibia. Sí, sí. <ríe> pues sí. Y cuánto biences. Bueno, pues ayer Eh, los cursos de Nogará, Nogará, no sé si lo sabes, pero hay una asociación eh, cultural que no más tiene un objetivo que lleve de hacer cursos en aragonés y de divulgar el aragonés y demostrar mostrar el aragonés. Y con ese, con ese objetivo trabajamos eh, todos los días, muitismos voluntarios, todos somos voluntarios, para mirar de hacer un red social en Zaragoza, para que la aragonés continúe estando vivo, en cara que sea una mica en, en este bico y en esta zona. Eh, bueno, la historia de Navarra que principió en la década de los 90 y, y bueno, en realidad es que una, una, una colla dinámica, aún se fan cosas eh, de todo, se fan jornadas, cursos, se fan charradas, se fan... Eh, re, eh, y una, eh, muchas actividades en torno a la luna aragonesa. Sí. También bueno, se fan excursiones, se goza de charrar sí. en aragonés. Por ejemplo, el año pasado, si quieres podemos comentar a un amigo lo que se hacía. Bien. Y de entre todas, yo me interesaría charlar de otro tema de formación. Por ejemplo, el año pasado, eh, no sé si visteis es vosotros, pero se hacía un seminario en el Instituto Zurita. Y bien. estuvo muy bien, la verdad bien. es que con todos los tagals, 200 zagales así aprendiendo la mica de aragonés eh, entre una semana, con los profesores y me es muy abiochen de que se pasó por aquí, hasta sentimos. Ah, más dicho, también se fan cursos, se dan cursos anuales eh, Primer y segundo run que se claman, primer y segundo nivel eh, Primer run. Eh, aquí tenemos a Chen que sabe o okay, que yeah, Por ejemplo, tú <risa> X eh, eh, Cuéntanos una mica lo que se fa en Primer run. Pues hombre, en Primer run lo que se fa Y yeah, introducir al alumno a la luenga aragonesa, ¿no? Pues... A las expresiones cuti cutianas del aragonés, tiempo después también se. las formas verbales y todo lo que viene a estar gramática, pero gramática a partir más simple del aragonés. Muy bien. Y también se van actividad con los alumnos, está embrecaldos en este tema, las luengas de Aragón. Sí, sí, porque ya un, un, un tema interesante. Eh, bueno, más de los cursos de primer rank también se van los cursos de segundo rank que en este caso. los los, los Fogo y yo y este año eh, junto con Carlos y bueno, los cursos de segundo rango ya sí que son una mica más eh, complicados porque son para profundizar en la luenga y se echarán más cuestiones de producción, producción de la luenga, te sabes te charlar mejor, también te sabes escribir mejor y también cuestiones de sintaxis y de morfología si chino mica más furas pero bueno, yo eh, recomiendo primero principal por primera más, este año ya primera de gala, que se han feito cursos de introducción que se hacía en septiembre, que los hacía también Carlos y estuvo una, una actividad muy muy bien acudida por toda la sociedad la verdad es que ha un éxito y también además se lleva un docen que lleva feito segundo run a la vez que, eh, que le va a hacer un curso más de introducción que se llamó millora o lo que sea para y que le va a una mica más en Aragones bueno, además de todo que le va a charlar de los cursos de primer, de segundo run los cursos anuales también son de maestros formación para maestros No gara, no sé si lo sabes, pero hay una asociación que a suya línea de mostranza cuida mucho la calidad del aragones que se muestra y también la calidad lingüística de sus maestros. Y por eso se fan eh, se hacía ya el año pasado y el año pasado a mí intermiten y este año ayer si sale mejor, un curso anual para los maestros, para mostrarles y para que se reciclen en la luenga. Eh, bueno, además de los cursos y estos tan maestros que también son ubiertos a red de Star H y también duran 105 horas como las de los Cursos porque no cabe olvidar que no, no cal olvidar que en hogar a más de los cursos presenciales también, eh, tú lo sabes muy bien, se dan cursos a distancia Sí, cursos a distancia por medio de la plataforma Moodle que, bueno, en esa plataforma se cuelgan las liciones los alumnos van haciendo los ejercicios y van preguntando las dudas a los tutores porque cada colla de 4 o 5 alumnos tiene un tutor y ese tutor pues les va explicando todas las dudas que tienen, si lo desean pueden concertar una, una tutoría con el tutor y por vía email y por por medio de esta plataforma Do Moodle pues se resuelven todas todas las dudas y también se corrigen los ejercicios y le dice al alumno pues esto se fascina, o y el año pasado tenía mucho éxito, el año pasado no más se vacío que primer run y este año también En principio con segundo run. La verdad es que yo una hay una iniciativa muy buena porque yo una traza de plegar en todos los puestos en cara a que no se puedan enviar un maestro y que además la cheno no puede ser traza sincrónica sin, sin garra tiempo o si a tú puedes dedicarle el tiempo que tengas en casa tuya y sí yo creo que hay muy bueno y hay, hay un punto que el aragonés principia de entrar en las nuevas tecnologías no más con los blogs con las páginas web sino también con la mostranza del aragonés y la presencia del aragonés es de traza formativa en en internet Bueno, a más, de todo esto, a más de todo esto me gustaría charlar de, de las actividades extraescoladas, porque una, uno de los puntos de Nogara que se miró de, de principio al año pasado es las actividades extraescoladas de traza que arroclasen a toda la, la sociedad educativa, eh, tanto de los alumnos como de los maestros. Así nas, el año pasado se fació una, una visita a los garachos de Chuslibol, que estió muy bien, que no sé si la querés fomentar o no. Bueno sí lo cierto que yo creo que es una buena actividad porque la y IFO, carro Aragonés y antiparty pues estoy muy ilusionada, nos ha sido muy bien Orache podemos ver el Galacho en Agüero, en Agüero y yo creo que llegué. Y bueno ya profito también. Que más creo que este año se tornará a repetir en esta sí, bueno, es lo que yo he comentado antes, la nueva entidad, pues llegue lo que pretende estar y a juntar a todos. O sea, actividad. a la chenda de Nogara, maestros, alumnos, y a todos, todos to, que quiera, liga yo, me en cada lo millón nochar a Aragones, pero que siga interesada, y eso sí si lo tira, se de razón a aragones. Mm. Y bueno, en antipartido también quería comentar de Nogara, en cara que yo esté socio si y cada año pasado el pues, me fue por temas X, eh, tendré discrepancias, pero es que creo que había un punto, eh, que es indiscutible, que llegue a mi escuela, aunque puedes tener un millón ran aragones de impuestos de estar, y en Nogara. Y es decir, No yo eh, por tener mal a las atras, pero eh, si que es aprender bien buen aragonés. otra cosa eh, que hay que decir que es la pues tienes unas visiones diferentes de, cal, de lo que hay hacer, la politicidad de las cosas, bueno. Pero en sí os que a muestra en Aragón, en nogaralleo o Millor, Y bueno, eso, espero que no le piqueis a ninguno uno que nos pueda escuchar, pero pero por ejemplo maestros del hígado, de Liga de os han formado buen Nogara, ¿no? Uh -huh. Eso también parar cuenta. No y, y, además pues hemos este curso donde hace un año, ya estáis o sea que si quieren maestros de cual siquier punto que se y apunten en cara a que yo obligatorio para los maestros de Navarra Eh, hacer a mi llevaron amizados y Aragones. Bueno pues muchas gracias. Y pues también decir que hacen que te vaya, pues yo había mucho buen ambiente, y soy y siempre lle de edad y Cada que pues, a lo mío los que tengan la decisión son X que no aparecen y bueno y claro bellas ambiciones personales y bellas cuestiones personales que decir que la gente que te trobas, a ti trabajando como voluntaria eh, y es muy buena y uno se troba a gusto así con esa chen no sé con la que tenías decisiones, pero con esa sí. una cosa que quería preguntarle yo a Santi y es si es verdad eso que se dice de que toda la chen que trabaja en gana lo fa de, de traza altruista, que ninguno no cobra eh, que yo sepa, este año sí el año pasado también y una ¿por qué? Y yeah, que muchas veces la gente pregunta, ¿y esos cursos de, pues, que fan con los dineros Ah, sí, sí, no, no, eso, eso sí que cal comentalo Hombre, hecho, ese año se podría mirar de posar <ríe> a los maestros ¿no? que fan muy, no. un buen no. trabajo Bueno, eso sí que tenés razón, que cal comentalo Que en el mundo del aragonés tenemos un problema Y a crisis económica que tenemos continuo desde que en el aragonés diga actual Diga la época de actuar, así que Así que es verdad que los maestros de Aragones dedican todas esas horas, no nomás de feras clases, que te recuerdo que son tres a la semana, tres horas a la semana, sino también a suya formación a traza de, de feras clases y a preparar las clases, la fan sin cobrar ni un duro. Y yo creo que se dice muy todo de la, de la Chen que colabora con Novara y con todas las asociaciones, porque en la mayoría también son voluntarios, que y es, y es, y es una realidad, que te vayan porque les hago yo de mostrar y les aragoneses. a Aragones. Y una cosa que no he visto y me cuacaría remerar es que no garante más fa el ¿no? que es la única revista que se fa de, de razón aragonés sí, sí. Y que me parece que cada continúan regalando una suscripción añala a la gente que se apunta a tus cursos Sí, sí, es verdad Eso no sé si lo hemos comentado eh, Cuando te apuntas eh, al curso tienes que eh, pagar 75 euros y a, a tu cadizo ...pues, eh, bueno, tienes un curso de 105 horas... ...que ya ha apoyado con también un aula virtual... ...además te regalan la revista de Ospiello... puedes ser parte de todas las estas escuelas que fa Nogará... ...y eh, además, se, se, eh, también quería comentar esto de Ospiello... ...porque, de verdad, tenemos la revista de Ospiello... ...que ya es específica de, de Nogará... ...pero aún se recuye toda la actualidad del Aragonés... Eh, revistas ...de revistas de noticias de actualidad... de ...una manera una revista general... Y además dicho, también se fan otras otras actividades como las jornadas de las Longas de Aragón, las jornadas de las Longas de Aragón, que no sé si hemos ya por la décimo tercera, sí. trecena o así más. Vale, vale, vale. Bueno, pues que son unas jornadas muy interesantes, no nomás para los alumnos y para los maestros, sino para la sociedad en Aragones, que sí ya la sociedad aragonesa, la resta de la sociedad, y también que se sí interesan las Longas, porque son unas jornadas que, por ejemplo, el año pasado, Traemos a Chen Tan importante como coordinador del eh de la UNESCO, de las longas menerizadas, a Christopher Mosley, o Mosley le decimos, <risa> que, que la verdad es que un, es un, una persona increíble, y también traemos a representar Docórnico, que es una longa que, que ya eh, se extinguió el par de siglos, pero que en cara se continúa reviscolando allí en Inglaterra. Y también hacen importante las academias, eh, también se elevan a políticos y la verdad es que se, son unas zonas muy interesantes. Que te recomiendo también, para eh, que no fueras las partes de Novara, que es, es de ella. También decir que, perdón, que los cursos de Aragonés, que dan punto a estas oposiciones de maestros, y también en Bellas Facultad Créditos Libre Lección. Sí, sí, sí eso es verdad. Recordar que son 105 horas que si eres maestro o profesor en créditos no homologados siempre te, te pueden servir para pa tener unos créditos más que tengas por aquí. De hecho, yo conozco una mesacha que remató Machisterio en junio y en septiembre cué, cuyo una a ta, de maestros y no más pilla que sabían a aragonés, a los que no lo sabeban no... Sí sí es verdad y hay un cuerpo de maestros en aragonés aunque demandan de saber aragonés porque son de los pocos maestros pero sí te demandan de saber aragonés y la certificación son los cursos como por ejemplo los de Novara. Ah bueno y también hay que recordar que las que la nuestra revista o es yo tiene ISBN a, la vez a las esas publicaciones que se fan también fan parte de oposición si está todos los que queráis tener eh, artículos publicados en una revista oficial. Yo lo que quería decir antes, ya que bueno, es barra una mica, dos temas, dos cursos, y que remedar también que a todas las actividades que fa no gara, y una colla de teatro, que se hizo al Gabén Aires, que ten, teníamos por aquí el estudio ya fa casi una añada, y que nos fació la, la obra de Ollayo Volador. Y bueno, si queréis, próximos a esa con, con una... no voy a ser compañero no. terminamos de decir cómo contactar para poder hacer los cursos eh, sí, es no, verdad no, no iba a rematar la entrevista aquí pero ah. después lo remedamos dilo si sí quieres eh, eh, bueno ¿no? la ciudad de Nogara y muy muy el centro en la carrera Gavín número 6 y un local y lo que ya les pone escuela de Aragones y normalmente por las tardes y hay chen y si no también puedes gritar a un teléfono que yo nuevo siete seis treinta siete vaya nuevo siete seis tres casi si podéis enviar una de esta matriculatos en el curso un correo a la dirección asociación arroba nogara revigada punto org u acnogara arroba hotmail punto gom. muy bien Ya es que aquí fuimos toda escena. Bueno, empezamos pues, a, a con una canta de fugaz y después pues, continuamos con la entrevista. Si nada, Fendorella, no de FM en Radio Topo y lléanos charlando con un convidado de la Asociación Cultural Nogara que nos irá presentando, Antimás más de la asociación, los cursos que van a principiar en el mes de noviembre. Ante esto vamos a remerar un número de radio que lleva 97629139.8 por si ve el alumno de esta escuela, nos irá sentindo y nos quiere contar a suya experiencia en Nogara. Teléfono aludidos. Bueno... Eh, lo que me faría yo también de contar ahora una mica son los horarios que de, de las clases de Nogara En primeras los horarios siempre son de tardes, porque entre semana, porque la gente vaya Y porque los nuestros vol colaborados voluntarios trabajan antes y pues, han de ser la jornada de Nogara Así que normalmente, bueno, y es seguro que o viernes tendremos de 7 a 10 clases de primer RAN Con una profesora que se dice Lucía y que lleva un encanto pues o sábado tendremos clase de segundo run de diez y media a, a una y media. pues o miércoles tendremos... ¿Con qué maestro? ¿Vaos sábados? Con un maestro que, que creye ¿no? que lucía y un encantó. <risa> <risa> bueno, y pues o día... No lo sabemos va ir bien porque tenemos a un colaborador que... Y en Honduras... ...y que tampoco nos sabemos voy de bien si podrá tornar bien o mal, pero... ...o tema es que... ...en primeras eh, pensamos que ese curso será lunes o miércoles... ...también en lo mismo horario, de 7 a 10. Son tres horas, lo que pasa es que en mitad... ...hay un descanset de 20 minutos o así... ...para que la gente se descanse... vayan se prenda bella coseta, porque también en la asociación... y una buena cosa que tenemos, que no más arran de la carrera... sino que también tenemos una librería, una botiga, tenemos lo que antes era una, una ludoteca que igual se torna a hacer y también tenemos el tema de lo tema de una chicota cafetería para los socios y para los alumnos para que puedan estalle y hacerse un chico descanso. ver, eh, ¿sí? Te voy a hacer una demanda. ¿Cuál hay? Eh, por curiosidad. Sí. sí. A relación de Nogara con la resta de asociaciones del aragonés Y la la inviesta que tiene Nogara Caraca relación con las Yo si queréis me mataría primero de charlar dos cursos Y pues si los vaga ya charlamos de lo que quieras de Nogara sí. y... Vale, vale, vale. Eh, vale Bueno, bien pues Bueno, a la vez se van a charlar Que tenémonos un primer run los eh, viernes Un otro, tenémonos un primer run eh, Lunes o miércoles o lunes y miércoles Y también ya hay un primer run que ya es flexible Que será un primer run que fará Carlos Y en este caso él lo irá charrando con muy poco tachén, pero bueno será que lo irán charrando entre ellos para ver cuán les va bien Y apachar los horarios para rematar antes de marzo y º Este primer run flexible sería desde de noviembre, dica febrero Sería un primer run intensivo Intensivo, flexible La resta de, e la resta de curros principian ahora en noviembre y rematen en mayo En mayo, sí, y se oye, normalmente se fan los exámenes en mayo o en junio ...depende de cómo sea clase o alumnos, porque ya hay alumnos... ...que esto también lo quería comentar, o perfil de los alumnos que se apuntan a los cursos de Nogará... Eh, ...porque ya hay vegadas que nos gritan, por ejemplo el otro día gritó una mai... ...con su hijo de 13 años, para ver si se podía apuntar... ...y creo que sí, en realidad eh, Nogará no tiene un, una francha de edad que sea clara... ...y es decir, en Nogará tenemos un de chen de 14 años, diga de chen tenemos mesmo ya viu pegadas que ya viu mesmo a una familia completa con la Mai y yo y yo en Ogará haciendo clases y mesmo el año pasado por ejemplo yo tenía una alumna que era ella y yo soy yo María y yo soy yo Fillo haciendo clases a distancia así nas que bueno tenemos y hay muchísimas trazas de hacer cursos de aragones que la importancia de aprender aragones y a edad de a chen pues hizo viarende chubilaus de chen de trece años y chen treballadora chen estudiante chen que lle preparando bachiller un mesmo chen de que lle estudiando en la universidad, que tienen unos no años pues, tienen, tienen los exámenes, a esto es comprensible. Y, bueno, si la gente mete en una página web de Nogara, que ya sí. punto religadaorg podrá, podrá ver una foto de los alumnos de una clase y verá que ya que muy dispar. Sí. Porque día de chenchoven ven a chen Chenpija y chen rastafaris, ¿no? Sí, Salen sí. en esa foto Y, y, y ahora via mucho contraste Y muy bien, y una representación de la sociedad aragonesa Que quiere aprender aragones, ¿no? Sí Bueno, o te yo también que si si envías un correo a O correo que te has comentado antes Asociación arroba nogara guión religada punto org U A Nogara arroba hotmail punto si un correo a ese correo Eh, no, sin garra compromiso te responderán con una chicota de información de los cursos de Novara, Con un folleto y mismo con un PowerPoint sobre los cursos a distancia Al final no es que te recomiendo que en Caraquesía Si tenés amigos, lo que sea que quieran Este aragonés, que se yendrecen Y creo que te responderán muy bien <risa> Una pregunta que quería hacerte yo, Santi Y es que muchas veces a muchas veces le, le fa miedo apuntarse aragonés Porque dice, oh, ya, ya hay echen mayor que... se piensa que va a estar muy tembolicado a ellos, por la experiencia de Nogara que nos puedes decir de este, de este tema, pues que en realidad sí que ya hay una parte de a favor y una otra en contra, parte a favor ya que sí que cal tener en cuenta que el aragón es de una tralonga diferente y que como tal pues requerirá un tiempo y, y un tiempo para aprenderla, no lleva, no lleva turro, el aragón es de una lengua diferente, como ahora lo estamos charlando. Bueno, pero también la parte de la parte de la parte de, que cal comentar y el aragonés como que llegue la longa que se charlo en Aragón de casapoco que muchas de esas palabras que tenemos y las construcciones son las que hemos vivido de, cada, de, de toda la vida y muy también de aprender a nosotros y en este sentido sí que eh, no pasa cosa por por mirar de ser primer run... y amanarse una mica la luenga... y veller como el aragonés eh, hacer una introducción Y bueno, si te os, si te os convence y quieres continuar aprendiendo, pues ya te os apuntaré al otro año segundo y mismo de pues, si querés, poder estar poder estar maestros de Aragones. Que para estar maestros de Aragones lo que calce eh, ferye primer, según primer y segundo run, aprobados, y además de impuestos hacer un año en prácticas, que a la vez se te asigna con un maestro, con un maestro que te va tutorizando y te va mostrando cómo hacer Aragones. Que eso también somos una de las pocas relaciones que, que mira o tenéis esa calidad. en pedagógica ya no más de, de arran lingüístico sino también pedagógico y, y bueno y después de feliz ese año de maestro en prácticas ya te asignan un, un curso ya podrás estar tú maestro de aragonés también se fan cursos en tarazona desde de la asociación Sí, es verdad y tenemos una parte de nogara que que fa cursos la asociación ciesma que se dice ahí que se dice allí Eh, ...que fa cursos de Aragones de primer y segundo realmente a la zona... ...así ¿no? si más no es que, si no los querés hacer aquí en Zaragoza, en Asiebe... ...si no los querés hacer a distancia, también los puedes hacer en Tarazona, zona... ...no te os podés queixar que aquí tenemos de todo. ¿Y cuán principian los cursos? Dica, ¿cuán tiene el H en plazo ta, ta punta Bueno, H en, tiene de plazo oficial, dica, que principian los cursos... ...y decir, dica, a 3 de octubre, y decir, dica, o 1 de noviembre... ...pero sí que es verdad que normalmente se dice a un tiempo... ...en primeros de noviembre para que lleguen los que son despistados lo que sea... ...que se puedan matricular... ...y así en cada que hayan un principiado una o dos clases... ...pues tú te puedes llegar y así nacen, eh podrás, sin guerra problema además... ...sin, sin guerra problema te podrás de entrar en un grupo y, y principiarán a través de algunas clases. Y este viernes vía una borina en Nogará, a Y es cierto... Que consiste en entrega de títulos a los alumnos que ya que remató el año pasado, ¿no? Sí. Primer u segundo RAN. Sí. ¿Y también ¿y habrá otras actividades? Sí, sí. Bueno, las actividades las son parando, de efecto de impuestos, tenemos una reunión en Tabellero que sepa, o que se hizo, Pero bueno, importante levantadera y o reconocimiento que se les da a los alumnos por la aragonés. Eh, normalmente se, se trigan o se deslíen, se eh, representatividad. Eh, personas representativas de un mundo del aragonés y de educación. Por ejemplo, este año eh, convidaremos a Natividad Mendiara, o por ejemplo a que ella que encargaba de formación en ADEA, en o también al presidente de la Academia del Aragonés, que el año pasado estuvo dando os títulos de taos a los alumnos de sin matrículos. Así que os convido también a levantadera que yo abierta. Bueno, pues si estar ir rematando ya, nos puedes remediar a travegada, os datos en que se puede apuntar a Chen, a, los, a los cursos. Vale, pues de traza presencial, eh, Tosi puedes, puedes apuntar en la carrera Gavín, eh, muy a, al canto de, cinco, de... Carrera Gavín número 6. Carrera Gavín número 6 local, al canto de San Vicente Paul. Y de la carrera para Fox. Y de la carrera para Fox. Y normalmente de tarde ah. ya Eh, seguro, seguro, os miércoles de tardes a partir de las güeyto y habrá Chen. Y además en el teléfono... Pues que lo que te vaya apuntado por aquí... 976-39-0... 976-39-0708, repito 976-39-0708 Y bueno, y lo más importante que yo no correo, que yo que... <risa> con las nuevas épocas yo lo que más eh, domino Asociación, las dos con Z. arroba nogara-religada.org uacnogara-hotmail.com Y bueno, pues agradecer a Santi que haya aquí esto de estar hoy aquí con nosotros. Gracias mm -hmm. a vosotros. También a nuestro colaborador, ya eh, charlaremos más con el estos días y... y cosa, ya se nos falta la hora. Ahora vienen los compañeros de lucha libre. De, de lucha libre. Pues nada, que pases una buena semana, ya sabes que hoy viernes tenés la levantadera y este cabo de semana había una ripa de actividad, más que no hemos cerrado, pero eh, vine a muitos. Por ejemplo, había un concierto pre-Halloween, este viernes 30 de octubre y este viernes 30 de octubre, mmm, no lo sé, no No, este viernes no ya 30 de sí, octubre a, no, Pues hoy viernes venían tenés una, un concierto pre-Halloween y bueno, y este viernes tenés esa levantadera en Nogara, a la que se os convidamos usted. y también pues apuntados a los cursos pues cosa y cosa más todosizamos con los compañeros y compañeras de lucha libre y de que la semana bien que vaya bueno pues hemos sentido bueno programa a fugazi a gen a de class y ahora tosdizamos con un, con una canta de picode